patrón en Zanon, la cosa parece que marcha bien, si pasas por Nokia no te olvides de irlos a conocer, los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más caro Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad, una cumbia o un mate, Seguimos en la campaña de la izquierda, 10 de la mañana, 8 minutos de este viernes, recibimos ahora a Silvia coitiño en este caso vamos a hablar de una actividad que se viene, una invitación de la lista 326 de Unidad Popular Frente de Trabajadores en la zona de, eh, Marcelo me Cruz estaba diciendo, Cruz de Carrasco, exactamente. Silvia, ¿qué tal? Buen día, Buen día, ¿cómo están? Buen día a ustedes, equipo de trabajo, a la audiencia. Bueno, Acá estamos que... con dos compañeros, Víctor sí. y Marcos, que ahora les vamos a contar un poco de qué trata esto. Exacto, exacto. ¿Es el, es el domingo a qué hora, Silvia? Domingo, once horas. Bien, que hubo, bueno, hubo que cambiarla por las las inclemencias sí, hubo del que tiempo. Que cambiarla ¿no? por, por, por eh, la llegada de esta señora, la Santa Rosa. <ríe> la señora, la señora santa llamada Rosa. Bien. Exacto. Bien, bien. De Lima y todas esas cosas, viste que una hora vas va sabiendo de qué trata esto de la Santa Rosa. <ríe> Exactamente. Bueno, sí, sí, sí. Eh, contanos primero de, de qué zona estamos hablando y qué zona abarca la actividad de, ese, de esa agrupación Mira, de 26. Estamos acá en La Cruz, como bien dijeron ustedes, que como que les costaba un poquito que no no es la, la Cruz de Bolivia, es la Cruz de Tarrazú. Claro, claro, sí. claro. Este, y bueno, acá está, tenemos un, un una zona de, de, de varias viviendas, este de ayuda mutua y de las otras Y es, es toda la parte que en realidad nosotros estamos ahí en la cruz es un lugar que, que concentramos la actividad ahí donde hay una feria los domingos y este y somos de la agrupación de acá de carrasco norte ya claro, o sea, que venimos desde allá desde desde la desde las vecindades de ese complejo comercial que hay por ahí que no quiero dar el nombre <risa> este y, y bueno eh, estoy de acá para el centro. La, la feria que dijiste eh, exactamente dónde por dónde se desarrolla La feria está en Camino Carrasco ahí entre camino en Camino Carrasco entre Bolivia mismo Ajá. este que es la esquina y ponerle qué se es eso patagativo eh, no es grande, no es una cosa que se diga que qué bruta feria. Claro, y ustedes Pero es la feria barrial que tenemos que es la que Claro, precisamente claro. donde este Somos este como la tenemos como referencia porque en realidad pretendemos esa referencia pero en realidad por ahora es es la referencia en el barrio y ustedes están eh, están han comenzado a ponerse con un puesto decías sí nosotros estamos este ya hace varias semanas ya con con actividad ver repartiendo volantes y hablando con la gente y todo ese tipo de cosas al principio bastante ste que la gente no no no no no no es muy receptiva con con nosotros digo con nosotros en general por por no solo la agrupación sino cuesta un poco, pero eh de a poco viste hemos ido este llegándole a la gente a los vecinos acá claro yo sé si bien vivo acá en la en el complejo más grande de, del barrio que es la cooperativa de de ayuda mutua a Zona T y realmente el. Eh, gente entre que tradicionalmente es es el de, de artista la mayoría este pero igual en eh, como sisudos y la verdad que hemos tenido dentro de todo lo, lo complejo y, y que puede llegar a ser eh, por suerte se nos ha sumado gente estamos nosotros muy muy contentos por eso este y se tratamos generalmente de, de, de conversar con la gente aparte de entregarle el El, el volante y este eh, las veces que Rubio ha venido también a, a estar con nosotros ahí ha sido también de, de muy oportuno porque claro este no, no sé si por el claro. por carismo porque era el compañero usted por acá este eh está y, está y tiene otra llegada entonces nos sentimos como bastante más este No, no te voy a decir respaldados en la tarea, porque la hacemos nosotros, pero este eh, suma, suma cantidad. Bueno, así es que llegamos a la, a la posibilidad de armar esta actividad. Claro. Eh, Silvia, eh, eh, vos decías que al principio cuesta a veces la ver una receptividad de la gente. Hay un, un, un hecho clave, por lo menos lo que nos cuentan compañeros de otras zonas, y los resultados que van obteniendo es como tantas cosas de la vida la el, el hecho de, eh, con, de de la constancia, ¿no? De insistir, ah, no, de, sí. de, de estar presentes, y de que ellos comiencen sí, sí. comienzan a verte como algo a, incorporado a la feria, por no, ejemplo. No, pero eso con los compañeros lo no tenemos claro, mira que hay por eso por eso resistimos y seguimos. Claro, claro. Este eh, eh, sí, sin duda. Eh, de repente, bueno, había días que no, ni, ni nos miraban, ahora que ellos se paran, conversamos. Claro, claro, claro. Y, y, hay como otra cuestión. Pero también tenemos que ver, esos no son los únicos factores. Claro. Este, tenemos que ver también lo que es, eh, en realidad, la campaña en sí y, y, y lo disparatado y lo... Eh, hasta, digamos, hasta los... Eh, que va más allá de de de algún concepto, de algún principio de de cómo la contrapropaganda, ¿no? De, de los que están contra el concejís sí, de la papeleta este cómo llegan en un a un nivel que realmente como muy degradante, ¿no? Porque Claro. La gente te va con esos miedos y, y ahora te lo manifiestan, cosa que que que no siempre, era y ahora te van con esos miedos. Ay, ¿qué va a pasar conmigo y con la plata de la FAP y Exacto, todo Eso sí, que, sí eh van con esas cosas porque es este última es como que logran este el, el efecto en la gente de, del miedo, este de la duda. Ajá. ¿Le sí, y, sí, sí. y nosotros no tenemos los, los los campos ni los medios como para estar en to, a todo momento tratando de, de, de evacuar esas dudas o de estar haciendo eh, ¿no? Claro. Esa es la la diferencia Muy bien. Sí, mira, son compañeros acá que vinieron a porque es justamente a, a, a dentro de la actividad, lo que tenemos acá es una volanteada que vamos a hacer por el cambio de la fecha, ¿no? Claro. Además. Así que vinieron, tengo acá a Modesto, Marcos, Víctor que están acá que van acá por por acá por la zona a repartirlos con los volantes. Los Nosotros tenemos que ir redondeando, pues tenemos ahora después vamos a hablar con claro. con, con por la actividad del Montes Eh, también claro. que están multiplicándose las actividades, pero repasemos los detalles. De... repasemos los detalles, y tengo que hacerles un pedido. Sí, eh dale, dale. Me, me remarcó Víctor de que yo me había quedado llevar como unos audio el, el tema del audio y unas este unas columneras y porque Víctor dijo muy entusiasmado tenemos que vestir de, de la playa claro todo claro. el espacio no <risa> así que está un poco recordar a junio ver que qué posibilidades hay porque todo esto era para el domingo pasado claro sí sí sí sí lo, lo... este así que un poco de eso y otro y otra cuestión es que bueno este estamos haciendo el trabajo de, de, de invitación y bueno esperemos que que con bueno, el que esté escuchando de por acá decino de por acá cerca también dentro de la audiencia la gente que esté Este, medio cerca que pueda llegarse hasta ahí y bueno, son las formas y los mecanismos que, que nos damos y que tenemos nosotros eh, agrupación esta y todas las agrupaciones la, la, la gente de, de, de a pies ¿no? con esta campaña en la calle y bueno, y desde ahí ver cómo se va reforzando esta cuestión Bien. de aquí a octubre Recordarnos el, el lugar eh, Silvia, donde se va a hacer la charla de la hora Mira, eh, tenemos El domingo, ocho, hora once, es mismo en en donde se se juntan ahí Camino Carrasco y Bolivia. Bien. Hay un monumentito, una cosita, una cosa de, de, de una cruz ahí, y hay como un campito, como una especie de, no es plaza todavía, pero como un espacio ahí, y ahí vamos a estar, Camino Carrasco y Bolivia. Quien viene por Camino Carrasco lo toma Bolivia, ahí mismo en esta esquina, este que eh, estamos, ¿Ah? Bien. que van a estar eh, supongo bien visible el, el lugar muy bien y la invitación ¿Ah? a, a los vecinos se acerquen y que presenten sus dudas sobre el tema plebiscito ¿Sí? como me decías y las propuestas por supuesto de la 326 de la unidad popular sí. frente, frente sí, de sí. trabajadores Sí yo creo que la campaña acá en la zona incluso como te digo este hay hay hay como una un, un lugar de muchas viviendas y este bueno sabes Viste que también ahí hay, hay Este, otras organizaciones sociales que ya están también cargando eh, la, la campaña por el sí creo que va a estar como bueno este eh, estar insistiendo en este tema y bien. aprovechar ahora la, la gente en la calle muy bien silvia lo estaremos recordando esto y bueno trasladamos también lo, lo que decías a nivel de, de la actividad central del apoyo central a esa actividad. Un abrazo a todos los compañeros por ahí. Bueno, gracias. Un abrazo Chao. para ustedes también. que lucha, que aguanta, que y que va marcando el camino.